Bro, ¿me das un sorbito de tu lata de refresco? ¿Qué lata, bro? Si esto es una lámpara. Que sí, bro, que una lata de refresco en el contenedor amarillo puede ser un montón de cosas. Ok, entonces ¿qué? ¿Me das un sorbito de tu... lámpara? Recicla tu lata de refresco en el contenedor amarillo y participa en la economía circular. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. Tía, ¿qué sed? Dame un poquito de agua de tu botella, porfa. ¿Qué botella, tía? ¿Es una batidora? Que sí, tía. Que una botella de plástico en el contenedor amarillo puede ser cantidad de cosas. Ya. Pero ¿me das agua de tu batidora? Recicla tu botella de plástico en el contenedor amarillo y participa en la economía circular. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. Parque Warner estrena su. su. <risa> su nueva atracción de batidora. Man, Tu diversión está en buenas manos. <risa> Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción multi-lounge Batman Gotham City、hey, Escape.、Eh, tu entrada online d es de 29,90 euros. En arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Suscríbase ahora.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 The waves walking on t sunshine. Bueno, nos falta un poquito de sol, porque en Bogotá como que se ocultó un poco. Vamos a ver si sale más tarde y seguimos teniendo buenos días, secos, no tan lluviosos como han venido estando esta semana. Gran clásico de 1985 aquí en Música W, 12 y 5 de la tarde. Ya pasamos el mediodía en este domingo. Los acompañaré hasta la una. Una horita más, cincuenta y cinco minutos más, con buenas canciones, grandes clásicos y, por supuesto, todos esos éxitos. Ya la gente, de hecho, nos empieza a escribir a través de nuestros puntos de contacto. Por ejemplo, con Hable, con el programa ahí en la página. Usted lo encuentra en W Radio. punto .com.co. punto Ahí co, sale back to the music. Ahí usted entra y bueno, hable con el programa y aquí nos escribe Alejandro Herrera y dice, buenos días, por favor, me pueden complacer con África de Toto. Gracias, por supuesto. Si ya más adelante la pondremos. Recuerden, pueden escribirnos a nuestras cuentas. W Radio Colombia y arroba Duarte Radio. Ahí estaré muy pendiente de ustedes. Recuerden playlist colaborativa. Pero seguimos con buenas canciones y nos vamos para los años 90. 1993. Sí, señores, con Haraway y esta canción. El clásico What is Love en W Radio. Man, In the sun, though,、oh, when that's okay, because I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I, I better make this with her mind. And that's for sure, c a u s e I I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to、so、me. And You look i n g I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about t h e t girl. There's no way, hey. can't I g l i v e r no d a y As y o u can s e e but、uh, I like your, speech, your style. You're holding me to the way you come through and holler and swoop me in. It's too soon. Now that's、yes. gangsta. And I got special ways to thank you. But don't you feel kiddin', butter.、Uh, it ain't that easy for you. to Back up and leave with u t d e r You and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turn to leave. She said, You she don't know said, what you want to say. All I think about is you.、Oh. Aire. Mateo Duarte en W Radio. 90 con London Beat y I've been thinking about you clásico de esa década que de hecho l l e g ó a l número uno en más de diez países, buenos recuerdos de esos años noventa. de o c de dieciocho la tarde, Mateo Duarte acompañándolos con la mejor música hasta la una de la tarde, cuando vendrá Global Hits. Luego, Eduardo Peña con toda su música y ya hacia la tarde y noche. Juanse García con la música del mundo y continuamos y la gente nos sigue escribiendo por las redes sociales a través de arroba Duarte Radio y arroba W Radio Colombia. Wolfgang Schneider Ayala. Me encanta el nombre porque es, es el mismo nombre del hijo de Eddie Van Halen, el gran guitarrista de esa agrupación. Dice, conectados en medio del trancón en Bogotá. Numeral, música W. Pues sí, ahí veo y nos muestra un video del radio y el t r a n c o n c i t o que siempre pasa los domingos, ¿no? Cuando queremos salir a almorzar, quizás al norte, con la familia. Pero bueno, paciencia. Pero tenemos buena música precisamente para este tipo de situaciones. Para los t r a n c o n e s Y vamos a continuar con otro gran clásico, pero nos regresamos en el tiempo. A 1987. Con esta canción interpretada por Bill Medley y Jennifer Warnes, que hizo parte de esa banda sonora de Dirty Dancing. Esto es I've Had the Time of My Life. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth. And i owe it all t o you. Home now, I, find, I found some home to stand by me. e We saw t h Mateo Duarte, e NW Radio. p i n q con esa canción de 2008, So What, sonando aquí en Música W. Mi nombre es Mateo Duarte, estaré con ustedes por media hora más. 29 minutos, 12.31 de la tarde en, en Colombia. Seguimos con buenas canciones, grandes clásicos y vamos a continuar por esta línea del rock and roll. Sí, los rockeros. p i n q obviamente es un pop rock, pero esto sí es rock puro, hard rock y glam metal de unos. Chicos, unos muchachos, ya grandes, ya mayores que estuvieron, de hecho, el año pasado aquí en Colombia, completaron, creo que esa tercera vez, si la memoria no me falla, y que pues obviamente disfrutamos mucho. Les hablo de los señores de Guns N' Roses, sí, Axel Rose, y compañía con uno de sus clásicos del Appetite for Destruction. Esto es Sweet Child of Mine, aquí, en doble ura. Taste My fault, but I w a n t it so much. Wanna f l y away b o r the sun and the rain? Coming over my face, wash your will, the shame. When i t o p and s t a r e d don't worry. Young Cannibals, con ese clásico de 1988. She Drives Me Crazy. Buenas canciones a esta hora en W Radio 1245. Ya casi terminamos. Ya viene. Recuerde, no se despegue nuestra programación. Global Hits a la una de la tarde, a las dos. Viene Eduardo Peña. Luego, a las seis tendremos a Juan C. García con la música del mundo. Y más tarde, por supuesto, el doctor Peláez con tangos y algo más. Así que, tenemos buena programación musical para este puente festivo en W Radio. Y seguimos con otro clásico de esa década. Sí. Nos vamos un añito atrás. En este caso, con esta mujer. Esa italiana, pero que, cuyo nombre se pronuncia de forma latina. España. Y este clásico, Call Me, aquí en W Radio.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 What's right, sure as Kilimanjaro rises like a l e m r u s above the s e r e n g e t i I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.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 proyecto soñabas hacer cuando empezaste a estudiar? Gana una maestría con la Universidad Nebrija y W Radio. ¿Qué proyecto tenías en mente cuando empezaste a estudiar? ¿Aún estás a tiempo de participar en el concurso Elige tu Futuro de la Universidad Nebrija de, de España y W Radio? Y gana una beca del 100% en una de sus maestrías oficiales europeas a distancia. Date prisa y haz algo único. Inscripciones hasta el 15 de junio. Infórmate en nebrija.com/slash Elige tu Futuro. Duro. Disfruta tu música preferida en formato vinilo. Edición limitada. FM Entretenimiento presenta los grandes álbumes de Andrés Cepeda. Día tras día. Sé morir. El carpintero. Búscalos en almacenes de música, tango discos o pídelo a tu casa por e l i t e e n t r e t e n i m i e n t o c o m Ya conoces la nueva tecnología Nissan y、e、Power? Se trata de un innovador sistema de motorización de impulso eléctrico que no necesita conectarse a una estación de carga. Para recargar energía. ¿Qué esperas para unirte a la rebelión eléctrica y power? Descubre más en www.nissan.com.co. ¿Qué tienen en común un premio Nobel de paz? Saludemos al reverendo Desmond Tutu. h o p i n g that、uh, I can p e r s u a d e c o l o m b i a n s t o b e l i e v e ピースポイントあり La necesidad de contribuir a h a c e r una solución para los problemas, sino un problema para las soluciones. Todos han sido entrevistados por Julio Sánchez Cristo. Encuentre el mejor archivo de la radio en Colombia en Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Suscríbase ahora. El gobierno iba bien, pero ¿qué pasó, presidente? Lo que pasa es que se me despiporró. Antes de que se despiporre del todo, vengan a Circombia. La historia de un país en que todo es un circo. La mejor obra de Daniel Sanpero Spina. Una conferencia para reírnos de lo que nos hace llorar y repasar nuestra historia. Lunes y martes desde el 7 de agosto en el Gimnasio Moderno. Parte de la boletería será donada Vamos Pa'lante. La campaña de fin de año de ayudas a los estudiantes. boletasenmitaquilla.com.co Sigue la W en digital. De lunes a viernes, conéctese a la una de la tarde en YouTube y Facebook. Nos encuentra como W Radio Colombia. Sigue la W también en podcast. Ponte el día en música. b i Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana, según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de junio de 2023. Con artistas de Estados Unidos. A a dormir,、si、es chingar, Colombia.